Nosotros estamos aquí para seguir resolviendo un problema que empezamos a resolver el viernes pasado con el gobernador y con todos los intendentes que hoy nos acompañan, que es el problema de la seguridad. El gasto per cápita de seguridad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si volvemos al cuadro lo vamos a ver, es hoy de 16.900 pesos, casi 17.000 pesos de gasto per cápita en seguridad. Y en la provincia de Buenos Aires es de 6.700 pesos. Y si uno mira los cargos en seguridad cada 100.000 habitantes, la Ciudad Autónoma tiene 1.000 personas destinadas por cada 100.000 habitantes a la seguridad y la provincia de Buenos Aires 563 personas. Si uno repara finalmente en los salarios, el salario inicial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es de 49.200 pesos por y en la provincia de Buenos Aires de 37.000 pesos. Este último ítem es lo que ha generado la demanda del personal policial de la provincia de Buenos Aires. ¿A qué aspiramos nosotros? Nosotros aspiramos a que con ese punto que de coparticipación que estamos cediendo a la provincia de Buenos Aires, podamos constituir ese fondo de financiamiento fiscal en la provincia con el objeto de que la provincia tenga recursos para poder seguir administrándose y derive parte de esos recursos a llevar adelante el programa de seguridad que anunciamos el viernes pasado, ya no solo para el Gran Buenos Aires, sino para todo para todo el territorio bonaerense y además que parte de esos recursos puedan ser destinados a recomponer el salario de los agentes policiales de la provincia de Buenos Aires. Eh, yo entiendo que esa tarea la resolverá el gobernador a partir de mañana y, y entiendo, vuelvo a repetir, que es justo el reclamo que se está haciendo y es necesario dar una respuesta. Y nosotros confiamos en que el personal los oficiales, los suboficiales y los agentes de la policía de la provincia de Buenos Aires nos acompañan en este momento tan difícil adviertan el esfuerzo que estamos haciendo y se hagan parte de la epopeya de hacer un país distinto, más equilibrado y de empezar este tránsito que hemos iniciado en la provincia de Buenos Aires para darle a la provincia la verdad los recursos que necesita para poder ...darle una mejor vida a esos 17 millones de habitantes que la habitan... ...o que viven en ella, para no repetirme... En, ...no es esta primer, la primera vez que una, que estamos ocurriendo a una provincia... ...para resolver problemas de seguridad... ...días atrás lo hicimos comisiones Misiones, lo hicimos con La Rioja... ...tuve una larga charla con el gobernador de Santa Fe... ...para ver de qué modo empezamos a programar un plan de seguridad para Santa Fe también... Y es esto, finalmente, el compromiso que yo tomé como presidente el día que dije que quería ser una Argentina más federal, una Argentina que integre más a todos, una Argentina que, que sea vivible por todos en cualquier rincón del país en donde se elija vivir. Esa aspiración mía debe ser un compromiso de todos nosotros. Y tal vez en la búsqueda de ese equilibrio tendremos que hacer correcciones como estas que estamos haciendo, que vuelvo a repetir no significa que dejemos de cumplir nuestras obligaciones para con la ciudad vamos a seguir cumpliendo cabalmente con la ciudad pagando la policía federal que le ha sido transferida significa también que podamos dar respuesta en la provincia de Buenos Aires a una demanda que definitivamente existe y que definitivamente es justa. Eh, yo los invito a que el día de hoy, primero le quiero dar las gracias a todos los que se preocuparon por el día de hoy, a todos los que expresaron el apoyo a la institucionalidad, que nunca estuvo en juego, pero que sí la presencia de efectivos armados rodeando la... Quinta presidencial, genera intranquilidad de mucha gente. A toda esa gente que se preocupó, a todos aquellos que quisieron venir a acercarse, a acompañarme, de corazón les doy las gracias. Yo confío en esa Argentina. En esa Argentina que ve que la democracia es el único camino. Y que la institucionalidad es la única forma de resolver los problemas. Quiero decirles que también me es muy grato ayudar a la provincia de Buenos Aires y a los bonaerenses a que empiecen a resolver los problemas estructurales que la política de las últimas décadas les fue deparando. Porque esta carencia de recursos que tiene la provincia de Buenos Aires hoy fue consecuencia de un mal cálculo que alguna vez se hizo en Argentina ...de pensar que pasando esos recursos a otras provincias... ...iba a frenarse la inmigración hacia Buenos Aires. Y eso no pasó. Y por lo tanto, ahora debemos atender la suerte... ...de cada uno de esos bonaerenses que viven en, en esta linda provincia. Y también entiendo que parte de las necesidades de esos bonaerenses... ...es tener garantizada la seguridad... ...y para tener garantizada la seguridad... ...necesitamos tener... ...una buena policía... ...y yo quiero que empecemos... ...a construir una buena policía... ...en la provincia de Buenos Aires... ...es necesario que lo hagamos... ...yo estoy seguro... ...que hay muchísimos... ...agentes oficiales y suboficiales... ...de la policía bonaerense... ...que creen honestamente... ...en su fuerza y en la fuerza en la que pertenecen... ...y que desarrollan honestamente su, su trabajo. Yo quiero pedirles a ellos que nos ayuden... ...que nos ayuden definitivamente... ...a ver la manera... ...en que en que ponemos orden... ...a, a, a tanto desorden... ...construido durante tantos años. Lo merece la Policía de Buenos Aires... ...y lo manecen esencialmente los bonaerenses. Dicho esto... Lo que nos queda es ponernos a trabajar. Le doy las gracias al gobernador, a la vicegobernadora por acompañarnos, a todos los que están detrás mío acompañándome en esta instancia. Este es el modo en que debemos trabajar, unidos, dialogando y resolviéndole los problemas a la gente, a los que están llamados a cuidar a los ciudadanos y fundamentalmente a los ciudadanos mismos. Gracias a todos y todas por el tiempo. Muchísimas gracias. Acaba de hablar el presidente de la nación, Alberto Fernández ofreciendo un panorama económico diferente, vinculado con los anuncios realizados en el último tramo de la semana anterior y comienzos de la presente, y a las demandas policiales. Las vamos a ir analizando en la web de Radio Gráfica y, por supuesto, en la señal. Gracias a la Federación Gráfica Bollerense, a la Corriente Federal de Trabajadores y a la Unión de Músicos Independientes por estar todos los días con nosotros. <música> Ediciones Alarco, primera editorial argentina e independiente de literatura deportiva del país.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 Tendrán idea de la cantidad de material que nos quedó afuera, pero lo importante era esto y lo hemos transmitido. ¿De dónde salen los recursos? La narración histórica federal de Alberto fue contundente, tienen que surgir de zonas que se habían manifestado bastante contentas con la declarada, sobre todo en la más rica ciudad de la República Argentina, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires. Mucho para discutir, mucho para entender, mucho para pensar. Lo importante de hoy, la convocatoria del movimiento obrero, el análisis del mismo, las propuestas. Lo importante de hoy, el cese, la suspensión de la movilización de las organizaciones sociales prevista ahora en eh, la quinta presidencial de Olivos. La reunión de los intendentes y las autoridades provinciales y nacionales para tener un frente común y los anuncios económicos del presidente realizados hace instantes y que usted escuchó aquí en la gráfica. Levantamos un momento más la cortina y nos despedimos. Para tú, para tú, para tú, cuando En intensas vamos a estar informando de manera continua porque hay que ver cómo receptan las fuerzas policiales este ofrecimiento. Harto razonable en primera lectura. Vamos a continuar informando a lo largo de todo el tiempo durante todo el tramo que resulte necesario para brindarle la mejor información y el mejor análisis. lo saluda Gabriel Fernández. Quédese que ya llega a abrir la cancha. Todo se pilla para la audició ¿Y esperan alguna amiga?